Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, acá en Rericó, hay tal vez algunos grados más que en Santa Rosa, pero igual está fresco. Bueno, sí. Eh, Viviana, eh, ayer eh, pudieron firmar un contrato con el gobierno provincial para la construcción de 50 cuadras de asfalto ahí en la localidad. A ver, contanos. Eh, sí, se firmó el contrato con la empresa ah. que va a hacer las cuadras de asfalto que ya el gobernador lo había anunciado habíamos firmado el convenio con el gobernador allá por noviembre, diciembre, eh, un compromiso de nuestro gobierno provincial. En principio eran 41 cuadras de asfalto y ayer nos anuncia unas 9 más. Eh, así que van a ser 50 cuadras de asfalto que se van a hacer en Rericó muy pronto, la empresa ya se va a instalar. La empresa que la hace es la misma que también va a hacer eh, la ruta que va a Palucho, que hay que eh, mejorarla, hacerle todo un, un proceso de mejoramiento de esa ruta. Estas 50 cuadras forman parte de un ambicioso plan de asfaltar más cuadras todavía ahí en, en Realicó. Sí, se había hecho un plan desde el gobierno municipal... 140 cuadras de asfalto divididas en tres etapas eh, que se presentó hace ya un tiempo a nuestro gobernador en una oportunidad que nos visitó eh, y bueno, nos está dando respuesta, realmente es un plan muy ambicioso, 50 cuadras de asfalto eh, así eh, de una, digamosle eh, es histórico en nuestro relico, así que muy contentos y que vamos a ir con esta forma de trabajo planificada, pensando, pensando en los vecinos porque realmente el, el asfalto impacta en todos, eh, eh, vamos a, a seguir trabajando en ese sentido eh, en forma mancomunada gobierno municipal y gobierno provincial. de y... hecho que eh, se han hecho hicieron cinco cuadras de, del centro, eso se hizo con aporte desde gobierno provincial, desde asuntos municipales, y eh, del gobierno eh, municipal eh, se restauraron cinco cuadras de asfalto en el centro y también se hizo el acceso Perón, que estaba muy deteriorado, y toda la obra vial que llevó la la nueva, ...la nueva terminal de ómnibus... ...que fue inaugurada en diciembre del 21. Viviana, y más allá de la obra pública... ...¿cuál dirías que es la situación de, de Realicó... Eh, ...desde el punto de vista social... ...y cuáles son las prioridades? realico ha sido históricamente una de las ciudades... ...localidades con más necesidades... ...en ese sentido en la provincia. ¿Cómo está hoy? Eh, sí, eh, tenemos necesidades por supuesto... Eh, hay una una decisión política de esta gestión que llevo adelante de, de estar encima de todos los problemas sociales. Hay una gran contención desde con aportes municipales y aportes provinciales. Estamos trabajando y está mucho el foco puesto en eso. Precisamente, a su vez, hay dependencias que se ocupan exclusivamente, no solo de la ayuda social, Eh, económica, el pro mayor problema hoy en día son los servicios, eh, el pago de, de la luz, del agua, eh, del gas, eh, y estamos conteniendo y hay un, una proyección en cuanto a eso, hay una ayuda eh, ya estipulada y vamos mm, trabajando en ese sentido, pero también hay una mirada muy fuerte en todo lo que tiene que ver con Eh, con estar atento a determinadas situaciones, hay una unidad local eh, que se ocupa de niños y jóvenes, hay un, un centro de día que se ocupa de discapacidad, eh, tenemos los CDI que se ocupa de las primeras infancias, eh, esa franja que por ahí no está cubierta por lo que llamamos eh, eh, la educación, o sea, de la educación formal, el municipio se hace cargo. Realmente esto lo puedo decir, que es una decisión eh, mía como intendente, tener el foco puesto en lo social. Y otro grave problema que tenemos en como en todos lados, es el tema de vivienda, eh, no solo eh, los planes de vivienda, sino también eh, los alquileres. Y ahí también está el Estado presente trabajando. <coughs> en todo sentido. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera, Viviana, ¿De qué manera está presente en la cuestión de los alquileres? Eh, está presente que eh, sabemos a veces de alguna casa damos el dato y también en la en la ayuda económica. Hay una una parte a veces de determinada situación. Ah, bien, pero no, digo no, no supuesto el análisis uh -huh. y se, y se puede ayudar porque Hay Pero digo, Viviana, que, no es que el Estado ha, ha tomado alguna política pública vinculada con los alquileres, simplemente que eh, ayudan con el pago y dan información, eso decís Sí, porque Digamos, no podemos, la, el Estado y, presente sería Hay, que una, ley, hay una ley perdón, hay una ley nacional que contempla esto, ¿no? no Y además eh, eh, vos sabés que es un mercado bastante eh, complicado leonino y bueno este tenemos que Nosotros, eh, por supuesto, se hace un estudio de la situación de cada familia y, y se trata de dar respuesta. Sí, sí no eh, coincidimos, un mercado sí. leonino, abusivo, podemos decir de todo. Pero digo, frente a esto, la presencia del Estado, que vos decís, aparece hasta ahora reducida a dar una platita para que puedan pagar... ¿Y dar información? No, ¿No hay una política pública más firme, más decidida, más de sistemática y de largo plazo? ¿O o, están, o lo están pensando? No, no, por ahora es esto lo que podemos hacer. Yo creo que lo que vos te estás refiriendo nos excede al gobierno municipal. Mm. Eh, Viviana, te consulto por la coparticipación. ¿Cómo te ha tratado eh, en los años que llevas de gestión eh, el índice de coparticipación? Bueno, a vos no, sino a la localidad de Realicó. Sí, por supuesto, yo soy representante de la localidad de Rélico, eso Rélico. Sí. Eh, eh, eh, y complicado en principio porque nosotros veníamos de un gobierno de Juntos por el Cambio que había dejado una coparticipación muy baja. Eh, se ha podido elevar un poco ese índice de coparticipación, pero en realidad para las demandas que tenemos... Eh, Eh, ya sea desde lo social y con un poco tan puesto en lo social, y a su vez eh, con todos los gastos, el tema de la inflación, no podemos ser ajenos a eso. Pero, bueno, siempre, ya te digo, con gran apoyo del gobierno municipal, desde asuntos municipales, que siempre tenemos una... una eh, Nos escuchan y nos van eh, tratando de canalizar las necesidades públicas eh, de la gente de Rélico, porque no es del municipio, sino que es para la gente de Rélico. Uno simplemente administra eh, los bienes. Eh, ¿Crees necesaria una modificación de la ley? Sí, sí, eso está en cartera hace mucho tiempo, eh, yo creo que sí, que eso es, es fundamental, y más para eh, localidades o ciudades como las nuestras. Creo que somos ese segmento que queda más desprotegido. Te hablo de localidades, eh, estamos entre los 8.000 y 9.000 habitantes, que acá en el norte somos varias. Eh, eh, yo creo que es uno de los segmentos de, de ciudades que más afecta la actual ley de coparticipación. Viviana, una última, creo. Eh, una Pregunta en dos partes. Primero, si el peronismo va a ganar las elecciones, crees. Y segundo, recién lo escuchábamos a Sergio Siliotto, el gobernador, en el acto que anoche encabezó en Santa Rosa, tiró una frase que a mí me parece llamativa. Dijo, no nos podemos resignar al corte de boleta. ¿Se percibe en realidad que puede haber algo así, por ejemplo? Acá en eh, estamos trabajando, como voy a aclarar, eh, quién va a ir de, de candidato, se lo sabe. Claro, sí, eh, A la Intendencia Relicó, el actual eh, diputado Facundo Sola, donde estamos trabajando, coro a coro. hace un rato le respondía a alguien que me hacía una pregunta, digo, bueno te preocupes, porque lo que me pedís a mí o me solicitás a mí, yo se lo, tra lo trabajo o es lo mismo que sea Facundo Sola porque estamos trabajando por yo creo que reliicó va a seguir teniendo gobierno peronista es mi mayor aspiración eh, además de poder terminar eh, las obras que tengo planificadas no solo obras yo hablo de obra pero no es obra pública solamente hay otros muchos proyectos digamos eh, poderle entregar el, el poder el la gestión, el gobierno municipal a otro gobierno peronista, que en este caso va a ser Facundo Sola. Yo soy optimista en ese sentido, por supuesto que que militar, hay que trabajar, por ahora estamos en la etapa de lo partidario y ya va a llegar el momento de, de que eh, se salga a la calle eh, militando. Eh, por supuesto que yo la mejor ayuda o lo mejor que tengo para mostrar es la gestión. Y esto del corte de boleta por ahora, no se está percibiendo, o, o por lo menos no no tengo ese... Pero sin duda que nuestro gobernador eh, está mucho más allá, él tiene una gran visión política, así que eh, eh, ya nos tendremos que reunir en su momento eh, y, y nos, hará los, eh, nos trasladará por ahí ciertas cuestiones que tienen que ver con los partidarios a los intendentes y los futuros candidatos. Claro. Bien, Viviana, no sé si quedó algo, sino gracias, como siempre, por estos minutos con Germés. No, ustedes me llaman cada vez que eh, necesiten por ahí alguna aclaración, se está trabajando, este pueblo del norte provincial está muy lindo, los invito a que nos vengan a visitar. Muchas Bu gracias por la nota.